私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取ったんだよな、私が手を取っ

Se no so no、sentirme solo Yo

De los votos que hacen ganador esa pereza en nuestra gran batalla de los números uno, con este pienso en aquella tarde. Felicidades a Rubén y a l e i b a canción que publicaron en 2002, la primera de ese álbum llamado Algo para Cantar. Gracias por r u g i r conmigo. Lo hemos pasado genial en esta tarde, pues el lunes más y mejor, claro, a las 5, las 4 en Canarias, en los 40 Classic, con un montón de buena música. Y ahora, mamá mía, mamá tuya, Sánchez. <risa>

Los 40 Classic. Este ser humano que está aquí. ¡Hola! ¡Tengo mis dudas! Bueno, o m á s d e eso? Sí. Sí. sí. El rey de la primavera. ¡Ostras! Guillén Caballé. Que también te noto que estás tomado tú. tú. bueno, estamos ahí a tope. Sí. La alergia, ¿Para? ¿qué es、fina? lo que tiene la primavera que hoy se ha estrenado? Ah, calla, que está lloviendo. Igual el polen se va a tomar por saco. Ah,、tío. pues mira, fenomenal. ¡Ojalá! <ríe> ¡Tómate esa primavera! ¡Tómate! q u e d a n o s con Guillén Caballé.

en c a n a r i a s

Y le canta al hijo del verano, sí, el hijo del verano. Se ha vuelto a llover, se han caído 10 grados de temperatura. ¿Qué dice Jorge? A julio, ¿no? A julio. Claro, a julio. <risa> al julio.、Porque、el h i j e verano se llamará Julio. Ostras. <risa> a ver, cualquier hijo de Julio,、eh, y hay 5 millones más o menos en este país, podría llamarse Julio, por estadística. Vale, buenas tardes, que son las 8 y 4 minutos, 7 y 4 en Canarias, por encararias llueve más incluso que aquí. Claro, hay una borrasca ahí.

Y el resto, pues empieza a llover de vez en cuando, ha bajado la temperatura y. Además, es viernes. Y dirás, ¿qué pasa los viernes? s <risa> h o y ¡No! ¡Hay pregunta! Que si no, no cuadro. Hoy. Quiero ir a encontrar. Todo. Lo que hay dentro de mí.

私は、er、a なたのことを知っているときに、私はあなたのことを知っているときに、r はあなた d ことを知っ e いるときに、私はあなたのこと a 知っているときに、私はあなたのことを知っていると

どう

Con Guillem Caballé. En los 40 Classic.

Sea uno de los riffs de guitarra más conocidos en todo el mundo. De todos e sabido s que Chuck Norris no vamos, respiraba aire cinco veces al día, contó hasta el infinito un par de veces, hablaba en Braylly, lo mordió una cobra, la oscuridad tenía miedo de Chuck Norris y mataba dos piedras con un solo pájaro. Aplaudía solamente con una mano y de hecho hoy, cuando le han presentado a Dios, ha dicho: Dios, Hola, soy Dios. Y Chuck Norris le ha dicho: Eras. Bueno, gracias, Chuck Norris.

Por todos, todos, todos estos años de tenerte como héroe, como, como auténtico referente de las artes marciales, y espero que os b a t á i s de nuevo en duelo tú y Bruce Lee en el cielo. Aunque el pobre Bruce Lee ya no tiene nada que hacer.

もうね。

<the feeling. S 2>「ね<音>え<楽>?」

クラシック。

c o t r o l

hizo esta versión del clásico de bonnie tyler y alcanzó pues el top 5 durante tres meses en el reino unido vendiendo más de un cuarto de millón de copias de esta canción no es coña. no es coña. d i r á s tú cabrón、eh, s í es lo que hay bueno y además le h i c i s t i ó bailar o digamos que a este tema le dio el v a vertiente d a n c e b u en o en fin si es que hay canciones que dices tú、oh, la escucharía con mi equipo de alta fidelidad y otras a、oh, después de dos c e r v e z a s la escucho mejor esta sería una de ellas

Si te digo que llevan más de 40 años dándole ritmo al esqueleto y al esternón y a todo lo que baile tú a todo pulmón alaska y ahora con dinarama q u é me dirías sanacho canut y alaska vuelven además en este año con nueva gira nuevo disco y esto sonando que ya en su momento hizo su versión y la tienes también en el disco de de loquillo pero esta es la suya

Jorge, en este siglo XXI, dirás, Justin Trudeau fue primer ministro de Canadá desde el 2015 hasta mediados de 2025. Y actualmente, en este 20 de marzo de 2026, los 40 Classic, classic. la fórmula original con g i l l a u e Caballé. l s solo conocido por ser el novio de Katy Perry.

La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y...

Y ahora también la 7, Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción. Suspense e investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. Ana Mena, Bombay, Nicky Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en eco de los40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.

En Morning Box. Por eso hoy queremos saber si has soñado algo, puede ser.

Hot o no, con algún compañero o compañera de curro. Recuerdo un sueño en el que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas、sí. de acostarme con un compañero.、Wow. Uh, y al final me lo llevaba por delante.、Sí. Y me desmotivaba tanto.、Claro. Que al día siguiente, cuando lo vi, le dije, tío, o sea, te lo tienes que currar más. Qué Se quedó planchado. Morning Box. Todos los días, desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta、oh. en los 40 Classic.

Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8. I'm t t i n g d o r e but h o can

I've got to be the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling j u s t a couple b u t somehow I can see you. But I've learned to get the ranch, and I swear you'll experience that some day.

Often I don't really have a choice You're talking like you know me And wanna be my friend But that's really too late now I won't try it once again You may think that I'm a loser But I don't really care May think that it's forgotten But you should be aware Cause I've learned to get revenge And I swear you'll experience that someday

Did、you、go?

Horas más o menos, más o menos a estas horas que dirás, ya empieza el fin de semana y seguramente tendrás quejas de decir,、oh, todavía me faltan tanto para la jubilación, me faltan tantos años, tal cocidado tanto. Pues cuando pienses eso, piensa en que esta mujer de Seiles, de Seiles, tiene 73 años y sigue al pie del cañón musicalmente, sigue dando conciertos y canta de maravilla. Si、sí, este año c o m p l e t a r á en 74.

y de todas formas, ya está retirado. En la cárcel, pero retirado.

Las 9, las 8 en c a r a t e

Sí, estoy enamorado, decía Robert Smith. A ver, esta es una de las dos canciones alegres que tienen en su carrera. No, vamos, cualquiera que se sepa la historia de The Cure sabe perfectamente que no era la alegría de la fiesta. Pero sí, gente muy coherente, con unas ideas políticas muy claras y desde luego muy a favor de ciertas cosas que a d e c u a s nos interesan. De hecho, dice que sus conciertos no pasan nunca de 25 libras y los promotores se tiran de los pelos. Dice: e concierto de The Cure, 25 libras? Sí, es un precio normal y asequible.

Con lo cual, si tienes oportunidad de verlos, no tengas. Vamos, no pierdas la oportunidad porque es algo mágico. Hace poco me compré un disco doble de sus conciertos en vinilo y l o estoy gozando lo más grande. Dios mío, qué maravilla verlos en concierto, escucharlos.、Oh.

Guillem Caballé. En los 40 clases.

Por cierto, You're a Superstar es una breve cancioncita que sale en su documental y que se ha convertido en una especie de boom para todas las fans veteranas del trío, antes cuarteto británico. Y es que se ha especulado sobre un regreso, posibilidades de nueva gira, en fin. Cosas que las Texas estarán e n c a n t a Vamos, encantadísimas. Y este es Bon Jovi.

Esto de vuelta a casa y el coche te lleva solo.

Venta Clase.

Solo en los 40 Classic te damos la mejor mezcla de números uno. Ops. Baladas. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. o b Rob. Rob. Rob. Rob. Rob. Rob.

Solo tus números uno.

A través de la música, el rock y la punk, vamos, y la rabia que tenía esta mujer, Debbie Harry. 80 años, tiene una de las grandes reinas del rock en Estados Unidos, del punk. El CBGB estaba empapelado con sus conciertos y fue una de las mujeres más importantes en la historia de la música. Lo sigue siendo. Los cuatro.

Y esta es la primera etapa de Radio Futura, cuando eran p u n k i s p u n k i s p u n k i s Bueno, en realidad, neopunk, pero. Pff, lo que molaban. Y siguieron molando.

Era el verano de 1992 y mientras en España había unas Olimpiadas que se celebraban en Barcelona, en el Reino Unido esta canción alcanzaba el número uno. Sleeping s a t e l Lights. Una mujer que en un principio fue costurera y empleada en unos juzgados alcanzaría el éxito. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. ¿Y el abuelo Luis? ¿Qué tiene que ver?

Por lo del cielo, que ya no se lo cree. ¿Pero qué le habéis contado vosotros? Que la muerte es un viaje irreversible hacia la nada. Joder, o、no、l a vi. Joder. La nueva comedia de David Serrano. Laponia. Con Natalia Berbeque, Julián López, Ángela Cervantes y Bebion Engel. Uno de abril solo en cines. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

40 clase.

¿Vuelves a casa? Sí, no es Navidad, es más o menos primavera. Pero recuerda que si alguien te pregunta sobre qué radio escuchas, di la verdad. Los 40 Classic, ¿estás oyendo esto?

El Alejandro de Lady Gaga. Una de las divas de este siglo XXI, que actualmente se encuentra en plena gira por Estados Unidos, que terminará precisamente en la Gran Manzana. Y hay rumores hasta de un concierto secreto allí. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n c a b a l l é l l e g a a Vicky una nueva y revolucionaria forma de encontrar pareja en la que lo último que verás será la cara. Seis cuerpos totalmente desnudos.

Pero solamente uno será elegido para tener una cita: Naked Attraction. e s t r e n o el domingo 22 a las 11 de la noche en Dickies, tu canal de televisión. Los 40 Classic. Sevilla, Sevilla. 94.8.

Counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if we could buy the truth from him. Harry says he changes his mind.

Dentro de poco hará dos años que se nos fue a los 83 Tina Turner. Bah. Si es que de verdad, estás justo en la emisora en la que hay más pertenecientes al club de la X que los que están vivos. Por eso nos llamamos los 40 Classic. Pero ellos siguen vivos en nuestra memoria. Y a lo largo de muchas canciones te das cuenta de que todos forman parte de la tuya. Déjame ponerte unos cuantos números uno. Los 40 Classic.

Números 1. Con Guillem Caballé. En los 40 clases.

Pues justo esta mañana Ana Torroja ha estado en Morning Box. Sí, ha contado un montón de cosas interesantes. No, mecano no van a volver, ya lo sabes. Pero ha contado cosas como, por ejemplo, que ella era la catalizadora entre los dos hermanos que se llevaban un poco a matar. Bueno, se sigue llevando un poco a matar. Si quieres ver la entrevista entera, la tienes en nuestras redes y en el canal de YouTube de Los 40 Classic. Los 40 classic.

Classic, te damos la mejor mezcla de números uno. O... b a l a d a s Rock. La mejor mezcla. Solo ágil. Los 40 clases. Clases.

Pues、de este mazo estamos pensando ya en el fin de semana. Bueno, y algunos incluso hasta en la Semana Santa. Previsión meteorológica para este fin de semana: nuboso con lluvias débiles y dispersas. Eso en la península. En Canarias, riesgo de lluvias fuertes y tormentas y acumulaciones significativas en las cumbres. Así que cuidadín en Canarias. Los...

もう一度、もう一う一度、もう一度、

パーティーカーだ。

でも。

El es k i l l i m i s o v l y que cantaban los Fujis, Pras, Wyclef Jean y Loring Hill. Pras se enfrenta a 14 años de prisión. Estas son las últimas noticias que tengo. Y otra que es mucho más agradable y, desde luego, para los canarios, mucho más interesantísima. Tres conciertos seguidos que va a dar en el estadio de Gran Canaria. Sí, Loring Hill. ¡Oh, qué suerte tenéis, los canarios! ¡Coñe! ¡Los c u

40歳。

Este temazo que nos inspira el fin de semana, que nos dice: Venga chaval, mueve un poquito el cuerpo. Diré: Sí, el cuerpo te lo voy a mover mañana a las 8 de la mañana cuando tenga que asistir al partido de fútbol de mi pequeñajo. Bueno, a ver, sí, seguramente tendrás un fin de semana y un montón de compromisos. Disfrútalos. Pasad buen fin de semana. Adiós. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic.

Juanito quiere presentar, o por más parte. O -presentar. presentar. A ver,、Pero、aquí claro, este tienes aquí, a n a d e s t e equipo q u e quiere? El g r a n Prix, yo, tu cara me suena, tú qué. Dejarte de ver. Morning Box. Todos los días, desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy.

11, las 10 en Canarvas.